Las topologías más corrientes para organizar las computadoras en una red son las de punto a punto, de bus, en estrella y en anillo. Las topologías de punto a punto es la más sencilla en y está formada por dos ordenadores conectados entre sí. La topología de bus consta de una única conexión a la que están unidos varios ordenadores. Todas las computadoras unidas a esta conexión única reciben todas las señales transmitidas por cualquier computadora conectada las topologías en estrella conectan varios ordenadores con un elemento dispositivo central llamado HUB el HUB puede ser pasivo y transmitir cualquier entrada recibida a todos los ordenadores de forma semejante a la topología de bus o ser activo en cuyo caso envía selectivamente las entradas a los ordenadores de destino determinados Las topologías en anillo Utilizan conexiones múltiples Para formar un circuito de computadoras Cada conexión Transforma información